Radio RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Construyendo otra comunicación Multiplicamos las voces Otras noticias, otras voces Una construcción colectiva De los medios comunitarios, alternativos y populares RNMA Red Nacional de Medios Alternativos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 Empezamos un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Buenos días. ¿Cómo estás? Con esa voz no es la de Eugenia. No. Bueno. Tampoco soy Fernando. No, para nada. Tampoco. Para nada. Natacha tampoco. No. Bueno, no. ¿qué va a ser? Hoy es lo que te toca. Hoy es eh, el programa que no estamos transmitiendo como todos los jueves desde la retaguardia. Sí desde el estudio Víctor Basterra, tampoco desde el estudio Los Matadores de Villacrespo, cuando a veces yo salgo desde ese estudio, sí, claro que es mi domicilio. Hoy estamos en el estudio de la colectiva y la voz que escuchan es de eh, Graciela Gurbis, que es la compañera que está operando técnicamente, eh, porque Natacha Bianchi justamente tuvo eh, una obligación laboral que impidió... Eh, poder eh, estar allí operando Ajá. Y bueno, justamente Como este es un programa Además de federal Es un programa que lo hacemos Colectivamente aunque, Y desde la colectiva eh, Graciela se ofreció muy eh, gratamente a operar hoy para que eh, nuestros oyentes eh, puedan tener la continuidad semanal del Enredando las Mañanas, así que le agradecemos aquí a, a Graciela eh, que nos está dando esta mano y yo creo que esto prueba realmente... Que la radio, si no tiene operadores, no existe. Podés tener productores, podés tener periodistas, claro. podés tener administrativos, podés tener lo que sea. Pero si no tenés aquel o aquella persona que te mueva las teclitas, las perillitas y te dé aire, no existimos. Esa es la realidad. Sí, ¿Y? por eso, la consola es el corazón, tiene que haber alguien que la maneje, todavía no se maneja automáticamente, pero está y bueno. Y esperemos que nunca se maneje claro, automáticamente. Claro, nunca, por eso. Por eso está bueno que aunque sea todos sepamos... Bueno, eso eso lo hacemos, uh -huh. transferencia de conocimientos y tener por lo menos básico para que ningún programa se quede sin salir al aire. Bueno, yo creo que ahí me... Yo hace rato que tengo ganas de aprender a, a usar eh, la, las teclitas. Uh -huh. Yo en mi casa tengo una consolita chica claro. que más o menos... La puedo manejar, pero es, eh, es, es chica para, mm. para trabajo de dos micrófonos y nada más, que a veces justamente cuando tengo que salir desde mi casa la uso. Claro. Pero esto me asusta cuando no, veo esas consolas. No, no es consolas. para tanto. Uno lo, le va tomando muchísimo cariño. Aparte sí. es muy lindo estar también de este lado y escuchar como los compañeros hacen fluir todas las informaciones. Y bueno, eh, así que... Bueno, pero además tenemos esta ventaja que no solo es operadora, sino que también es periodista, también es comentarista, también participa en el aire. Bueno, eso, eh... está muy bueno eso, está muy bueno. Y eso uh -huh. en la Red Nacional de Medios Alternativos es algo que anda por todos lados. Todos tenemos un poco de conocimiento de acá, de allá, hacemos una cosa, hacemos otra. Eh, así nos manejamos los medios alternativos. Bueno, me prometo que voy a hacer algún cursito para para irachado ir eh, ir esto ya está registrado, está registrado.